que editó su Sudestada, que escribió Gerardo Salkovics. A ver si lo digo bien, vamos a hablar con él. Gerardo, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, excelente, ¿eh? muy bien. ¿Qué pronunciación? Mucho mejor que, que muchos profesores y profesoras. ¿Qué bueno. bueno, estoy contento ya, listo. Gerardo, eh, contanos, in, introducinos vos al, al libro que si bien hemos eh, pispeado y podemos suponer más vale de qué se trata, este, en tu boca va a sonar más eh, claro. Bueno, ante todo, gracias por el espacio, Juan Pablo, Cintia, un saludo a toda la gente ahí de Radio permés eh, El libro Norita, la madre de todas las batallas, reconstruye básicamente la, la vida, la, la historia, la biografía de Nora Cortinias, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las principales hoy referentes de, de los derechos humanos en Argentina y, y, bueno, una figura que ha cobrado en los últimos años una, una relevancia muy importante por su hiperactividad y por su vitalidad y su solidaridad para estar todos los días acompañando todas las causas justas, no solo en, en nuestro país, sino en, en otros lados. Así que nos pareció eh, justo, sobre todas las cosas, eh, hacerle un homenaje, hacerle un agradecimiento y bueno plasmar eh, su recorrido en un libro biográfico que fue, fue elaborado con ella, la verdad que ella se, se enganchó con el proyecto y, y fue casi una coautora, así que van a encontrar ahí eh, muchas cosas en primera persona, su testimonio de sus jóvenes 89 años y sobre todo bueno, lo que ha sido sus 42 años de, de militancia en la calle, bueno la historia de las madres, la historia de su hijo, muchas anécdotas, un libro que, bueno, que intenta, eh, si bien su vida es inabarcable... Por, por todo lo que hace, por todo lo que vivió, eh, pero bueno, intentamos hacer un recorte que pueda, digamos, reflejar a la esencia de, de Norita y bueno, que también reconstruya um, paralelamente la historia de nuestro país desde su nacimiento hasta ahora. Gerardo Cintia te saluda, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Contanos un poco quién sos vos, el autor del libro. Ah, bueno, eh, yo soy periodista, soy editor del de la agencia Nodal, Noticias América Latina, en realidad mi me, me, me palo más el periodismo internacional, específicamente América Latina, pero bueno, hace un par de años surgió esta idea de, de conocer a Nora y de reconstruir su historia, así que me metí de lleno en, en el laburo periodístico de, de acompañarla para hacer su biografía, así que bueno, desde ese lado desde, desde donde escribí la biografía, también milité muchos años en en organizaciones barriales, en comunicación, en formación de educación popular, bueno, desde, desde ese lado es donde eh, arrancamos este proyecto. ¿Y, ¿Y qué balance haces de la repercusión que ha tenido el, el libro? La verdad que muy emocionado, eh, ya lo venimos presentando harán dos meses, dos meses y medio, eh, la primera presentación fue en el Hotel Bauen, recuperado por sus laburantes en, en la capital federal, Había más de 600 personas, tocó León Gieco, hubo muchos invitados e invitadas. Después, bueno, fuimos recorriendo distintas provincias, distintas regiones y a cada lugar se, se genera un espacio mágico, ¿no? Sobre todo por lo que es Nora y por... Porque el libro en realidad es una excusa para homenajearla a Norita, ¿no? A, a Nora Cortinias y, y eso es lo que viene pasando en cada lugar, ¿no? Un, lugares que se abarrotan de gente, que, que se llenan de, de emoción y que lo más importante es que Nora queda, queda muy muy conmovida, ¿no? Muy emocionada por por todo el amor que recibe, por todo ese cariño inmenso que le da a la gente y sobre todo la, la juventud, ¿no? Los, los pibes y sobre todo las pibas que, que la, la tienen como, como una referencia muy importante y, y se generan climas de mucha magia, ¿no? De mucha, de mucho, de muchas risas, de muchos llantos, pero sobre todo de muchos abrazos. Así que bueno, espero que ahí también se repita y que, que vaya toda la gente ahí de Santa Rosa a abrazar a Norita el 17 de agosto. El 17 de agosto, organizado por eh, la Asociación Pampeana de Escritores y el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Decías recién que Norita eh, bueno, fue parte del proceso de escritura para, para cerrar, porque sabemos que estás ahí ocupado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es escribir con alguien que se mueve tanto? Y la verdad es que es imposible seguirle el ritmo. Eh, Norita va 3, 4, 5 actividades en un día tiene una vitalidad de, de, impresionante y además una, una convicción, una fuerza de voluntad que le hace estar, como quien dice, todo el tiempo en todos lados y la verdad que fue un ejercicio de mucha alegría también porque Nora además de, de su referencia política digamos su consecuencia, su coherencia el no haber bajado nunca ninguna bandera el estar siempre... ...diciendo lo que piensa y nunca callarse nada... ...le gusta a quien le guste y esté, quien esté en el gobierno... ...Nora siempre mantuvo su, su independencia, su, su autonomía... ...más allá de esa eh, cuestión de Nora como figura política... ...hay una, una cosa que me asombró mucho y es la Nora como ser humano... no ...la Nora Cortinias como persona, su calidez humana... ...su, su alegría, su ternura, su generosidad... Eh, su sencillez también, ella es una persona muy sencilla que todo el tiempo se baja de ese pedestal donde muchos y muchas la ponemos, así que, que fue un camino de mucha alegría y de mucho aprendizaje, Nora es una persona que enseña mucho, sin decirte lo que tenés que hacer, te muestra lo que tenés que hacer y esa pedagogía del ejemplo también fue muy importante para, para este camino y, y sí, el libro tiene también un, un cierre que es un mensaje de ella, un, un escrito de donde ahí deja su, su mensaje, su legado, sobre todo para, para la juventud. El libro también, a pedido de ella, tiene una parte importante donde contamos la historia de Gustavo, de su hijo, eh, porque bueno ella siempre dice que está donde está, por su hijo Gustavo, desaparecido en 1977. Entonces bueno hay una parte donde reconstruimos la, la semblanza militante de Gustavo, otra parte donde contamos más en detalle la historia de las madres, de Plaza de Mayo, Norita también siempre eh, lo dice, y a mí me pidió expresamente que, que ella es parte de un colectivo, de un movimiento colectivo, que son las Madres, entonces también aparece ahí el derrotero de, de nuestras Madres, que, que, que bueno, también es importante en este momento histórico que vivimos eh, reivindicar a las Madres, reivindicar eh, la memoria, la verdad y la justicia, y bueno, Eh, justamente también en esta época compleja, tejer esos puentes entre esa memoria histórica y bueno la, las luchas actuales. Y creo que, que Norita Cortines es el principal ejemplo y el principal eslabón entre ese puente, entre nuestra memoria histórica y, y la lucha actual. Bien, ¿y está pre eh, prevista una presentación en el exterior también de este libro? Sí. ¿En dónde? En el exterior, en algún otro lado, en España lo van a presentar, ¿puede ser? Mira, hay algunas invitaciones, algunas propuestas, todavía no está cerrado nada, pero ojalá podamos ir. Eh, a España, Uruguay también hay, hay uh -huh. una propuesta concreta. En principio estamos priorizando por ahí todas las invitaciones que han llegado más de más de acá, digamos de, de las provincias, de, de distintas zonas del conurbano bonaerense también. Eh, por suerte han llegado un montón de, de invitaciones y propuestas Eh, básicamente por lo que significa y es Norita hoy así que bueno siéntase privilegiados y privilegiadas también que, que Norita también eligió estar dentro de poquito ahí en, en la pampa así que bueno esperemos estar ahí conociéndonos, hablando personalmente y, y decía sobre todo invitando a, a que la gente vaya a abrazarla y agradecerle todo lo que ella da todos los días. Seguramente, ojalá puedan estar acá en el estudio y conozcan esta radio comunitaria que abraza a Norita y a todos estos impulsos eh, que son la historia viva. Seguro, seguro. Si, si nos invitan, ahí estaremos. Gerardo Salkovics, muchas gracias. Eh, si querés este, agregar algo más, más vale que te escuchamos. No, nada. La verdad que agradecido por, por el espacio, porque bueno... En... A veces por ahí uno pierde la dimensión de, de la realidad de cada región del país y, bueno, es muy importante también para el Movimiento de Derechos Humanos de, de la Pampa que me imagino que pueda estar ahorita ahí. Así que, bueno, también agradecerles eh, por, la, por la invitación, por la insistencia también para que podamos estar ahí. Así que, bueno, eh, estaremos ya compartiendo, intercambiando personalmente eh, ahí el 17 y para que, bueno, puedan también interactuar con, con Norita y bueno, ojalá podamos estar ahí en la radio también Gracias de vuelta Un abrazo grande Gerardo Salkovics, autor de la biografía de Nora Cortiñas que se llama Norita la madre de todas las batallas y que bueno, se va a presentar también acá en La Pampa, pasó por la Kermés de los Sábados No solo de datos vive el hombre ni la mujer, nadie En Radio Kermés también